Tenemos a Mació en línea, retomando el contacto con él en de estos diálogos eh, de los martes que veníamos teniendo. El demógrafo Guillermo Mació, buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes a la distancia desde mi lugar de cuarentena. <risa> claro, como, como corresponde cuidarse en estos tiempos, Mació. Sí, no es ningún lugar desagradable, todo lo contrario, en el medio de la campaña cerquita de un pueblo donde estoy, así que estoy disciplinadamente cumpliendo con la cuarentena y los ojos bien abiertos si es que se pueden tener frente a la situación que vivimos. Bueno, me imagino que con muchas inquietudes para reflexionar en torno a lo que estamos viviendo, Maseo. Sí, más que reflexionar, yo diría elementos, eh, eh, eventos, acontecimientos, procesos, que la humanidad experimente la especie humana también porque tenemos que tener siempre presente que nosotros somos partes de la fauna, eh, en este caso bípeda, del planeta Tierra y por lo tanto estamos sometidos a algunas leyes y principios que frecuentemente olvidamos. Sí. ¿Es Sí, y eso se está evidenciando en y situaciones comunes. Y eso evidencia este. en este caso y reviste caracteres dramáticos porque hay muchos factores que contribuyen a que así sea. En otras especies no hay epidemia, salvo cuando hay un proceso infeccioso muy específico. Claro. ¿Qué cosas le preocupan de, de, de lo que se está viendo, más allá de, por supuesto, lo concreto, de las medidas de salud? Eh, ¿Son eh, situaciones en donde los comportamientos demográficos poblacionales eh, son muy importantes para eh, valorar la proyección de una situación como esta, Maseo? Claro. Lo que tenemos que retomar es el concepto que está en la naturaleza y que también afecta al hombre que son los mecanismos autorreguladores del crecimiento de una determinada especie según las leyes de la naturaleza, no importa que sea cual población. Yo doy dos ejemplos para la audiencia que son muy simples. En los pájaros suele suceder que la, la, la hembra pone más huevos ...de lo que establece la ley de la naturaleza... ¿Eh? ...y en ese caso, esa madre... ...deja de alimentar a los polluelos cuando nacen... Eh, ...hasta el límite que ella tiene físico... ...para alimentar al pajarito... ...y entonces elige el, el bichito más débil... ...y a ese no le da de comer... ...y entonces el pajarito empieza a saltar en el nido... ...hasta que se cae del nido y muere. Eso yo lo he observado en el campo muchas veces. Sí. Ese es un mecanismo regulador donde una especie autocontrola su crecimiento... ...en función de la capacidad de alimentación que esa especie tiene. Otro ejemplo muy corriente en el Uruguay, país ganadero... ...es que cuando paren los corderos, la oveja madre sale a caminar por el campo y va caminando y los corderitos se acercan a la madre y maman de la madre pero la madre no se detiene si hay algún corderito que está débil que está mirriado que no tiene el peso ni la energía suficiente ese corderito se va trazando de la caravana de los corderos es muy impresionante ver el espectáculo Y el cordero se queda solo. Si el patrón, el estanciero, el peón no lo recoge, en la noche los zorros se lo comen. Sí. Esos son mecanismos autorreguladores del crecimiento. En el primer caso puso más huevos de los que debía, y en el segundo caso tuvo más corderitos de los que podía criar. Eso se aplica permanentemente. El hombre que forma parte de la especie del planeta, por avance científico por por cultura se estableció una conducta voluntaria con respecto a los hijos que tiene. Uno puede no tener muchos hijos, otro puede tener 15 o 12 hijos. Entonces, los mecanismos autorreguladores en la especie humana no funcionan aparentemente. Mm. Y entonces se producen lo que hoy se está produciendo, una regulación del crecimiento demográfico mediante, un, mediante una pandemia que la especie humana no conocía o conocía teóricamente. ¿El hombre cómo respondió a ese proceso con todas las epidemias que en la historia de la humanidad ha tenido? Con vacunas. Hay que acordarse que Jenner, el famoso médico alemán, fue el que inventó y descubrió la vacuna contra la viruela que en ese momento, finales del siglo 18 causaba estragos en la población europea, ¿verdad? Sí. Y entonces el hombre, mediante acciones preventivas o inmunizando los, el cuerpo humano con vacunas, evitó las epidemias y en consecuencia, de alguna manera, esquivó la ley fatídica de la autorregulación del crecimiento poblacional. ¿Se entiende? Sí, correcto. Bueno, entonces ahora estamos en un proceso de una epidemia que que, que surge no prevista y que está la humanidad en este momento en tránsito buscando el antídoto para frenar la epidemia, entre tantos estamos en esta crisis a la espera de una vacuna salvadora. ¿Y por qué hoy estamos mucho más tensos y mucho más preocupados? Porque tenemos una información a nivel mundial de tipo instantáneo, sabemos lo que pasa en cada comarca, pero las epidemias, desde la más recordada para la antigüedad, era las la viruelas, uh -huh. la viruela, la listeria, la fiebre amarilla, el sarampión, toda una cantidad de enfermedades que hoy son controladas, existen, pero tenemos preventivos, la especie humana tiene preventivos para evitar el contagio. Y estamos ante un hecho novedoso porque aparece la epidemia a una velocidad impresionante se propaga a una gran velocidad y entre tanto desesperadamente estamos aplicando prácticas de protección como aislarse, que es la, la primera, la, la más primitiva sí. mientras la ciencia acá es capaz de descubrir un una vacuna que prevenga el contagio y la propagación de esta enfermedad por eso todos estamos tan asustados y y prohibidos con eh, medidas que son absolutamente contravencionales con lo que es la conducta normal de un ciudadano cualquiera. Mm. Eh, es como que cuesta también a nivel de la gente eh, tener el, el mapa de lo que significa, eh, por, por el nivel de, de contagio que tiene este virus, eh, el hecho de que estas conductas Atenúen un poco la velocidad de, de contagio Precisamente de propagación del virus Claro Estamos aplicando las mismas medidas Que la gente de la edad media Aplicaba para evitar la viruela o la tifoidea O la peste bubónica Que la port eran portadores las ratas mm. Es decir, se aislaba La gente se aislaba Y eso tenía consecuencias Sobre todo Porque ...en algunos casos históricos que conocemos... ...la gente se moría y nadie se enteraba... Sí. ...o oh, por eso huía y dejaban abandonadas... ...hay que recordar que en 1700... ...tuvimos una peste bubónica en Londres... ...que en 15 días liquidó a la tercera parte de la población de Londres... ...entonces la ciudad mayor del planeta... ...la más poblada... ...y en, en Uruguay... ...si nosotros recordamos... ...vamos para atrás... La última epidemia que nos tomó desprevenido fue la poliomielitis allá a inicios de la década de los años 70. Algunas personas seguro se recuerdan. Yo vivía en Montevideo, era verano y no iba nadie a la playa hasta que aparecieron los medicamentos y la poliomielitis fue controlada. Y lo mismo pasó con el tifus, con la viruela, con el sarampión, con la disperia. Cada vez que apareció una epidemia que causaba estragos demográficos, el hombre, la ciencia, inventaba una vacuna, que es lo que está procurando hacer en este mismo momento. Y si alguien ha visto los cuadros de Juan Manuel Blane, nuestro gran pintor nacional, habrá encontrado algunos cuadros, lamentablemente no están en el Uruguay todos, sobre la fiebre amarilla que diezmó la población de Montevideo, ...a finales del siglo XIX... 19 sí. ...¿verdad? Hemos tenido... ...sucesivamente, lo que pasa que... ...la memoria... ...se deja un poco de lado... ...y las vacunas... So, ...superan el terror... ...que ocasiona una epidemia... ...por la política... ...preventiva... ...mediante un... ...una, una vacuna... ...que previene el contagio y ahora estamos en ese trance difícil, muy que nos tiene a todos muy tensos, en cuarentena, que es la única cosa que podemos hacer, no comunicarnos a ver si no nos contagiamos, en espera de que la ciencia desarrolle una vacuna. Y esto constituye además todo un desafío para <coughs> cada país, en su forma de organizarse, en sus sistemas de salud. Nosotros, un país pequeño con muy baja población, más eh, concentrada inmensamente las áreas urbanas, y acá en Montevideo, en el área sí. metropolitana. Y por otro lado, uno ve ejemplos de cómo han respondido en forma organizada estos países inmensos, eh, empezando por la propia China, que fue donde partió todo esto, ¿no? Sí, sí. Guillermo, bueno, ¿qué particularidades de nuestra realidad uruguaya eh, con respecto a esta situación te gustaría destacar o analizar para enfrentar esto? Bueno, yo creo que hay una, una gran lección. No, la primera es que no porque seamos pocos, no estemos expuestos a las enfermedades y las calamidades de salud que ocurre en los países densamente poblados, con una densidad tan baja como la que tiene el Uruguay, con una sola ciudad de apenas un millón de habitantes y un territorio prácticamente rural con una densidad de dos o tres habitantes por kilómetro cuadrado, estamos tan tan expuestos como la Lombardía italiana que está saturada de población. Claro. Es decir, ahí no hay distingo ni ventajas aparentes ni tener poca población. Al contrario, este no tenemos recursos humanos calificados porque tenemos baja población. En consecuencia, esto es una un proceso de la naturaleza que que está en esta ocasión, la primera ocasión, como el mundo está totalmente integrado mediante la comunicación por los distintos medios, las redes sociales y todo. Hay una difusión y una comunicación y un estado de situación que nunca antes hubo. Hay que tomar en cuenta eso también, uh -huh. que eso acelera la propagación del miedo y acelera la propagación de la información favorable o desfavorable. Hoy sabemos cuántos contaminados hay en cada país o comarca, porque las redes de información instantánea están funcionando a pleno. Eso tiene ventajas, por un lado, porque uno está informado casi al instante, pero por el otro lado, crea aumenta la dosis de inseguridad y de incertidumbre y de miedo que, situa que la situación provoca, no importa la distancia a la que ocurra, ¿verdad? Claro. Eso, eso hay que tenerlo muy importante cuando uno tiene una persona muy desequilibrada, la poliomielitis de la de la década de los 60, de los años 60 fue terrible. La gente estaba desesperada, yo recuerdo las playas de Positos. Vivía enfrente, era pleno verano y no iba nadie a la playa porque no teníamos estaba el eh, la patología, pero el instrumento, el aparato para eh, proteger sobre todo a los niños no existía o no estaba en disponibilidad suficiente eh, el, lo, lo nuevo lo nuevo hoy en esta patología es eh, el, el, la condición de información instantánea para todo el mundo y un poco también la morbosidad que ponen entusiasmados los periodistas mal llamados comunicadores porque algunos son asustadores Sí. Yo creo que hay que disciplinarse, respetar lo que está ocurriendo, aguantarse la cuarentena eh, severa y esperar con esperanza de que el progreso científico aporte la solución médica necesaria. Pero cada uno de los ciudadanos tiene que cambiar sus conductas. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, ayer estuve en una estación de servicio a cargar combustible y el hombre se quejaba porque la gente no respetaba la distancia que hay entre el vendedor y el cliente. Claro, claro. Entonces, hay una cantidad de conductas elementales que, son, que tienen que aplicarse a rajatablas para aportar cada uno en su dimensión individual tanto de aislamiento como de contacto y comunicación, lo que corresponde. Y hoy hablábamos temprano, Macío, hay que combinar esta situación que, que se debe tener en cuenta, la prevención, eh, evitar aglomeraciones, lo del lavado de manos, pero a la vez... También cómo nutrir en un momento como este un espíritu comunitario que no se olvide de los que la están pasando peor con estas decenas de miles que están yendo al seguro de paro. Esto claro. es una realidad que va a haber que enfrentar también, ¿no? Claro, y además hay que tener en cuenta que si afortunadamente se puede evitar la, la contaminación y el contagio, después vienen las consecuencias de todo el proceso, porque mucha gente va a pagar un precio muy alto por esta experiencia. Otros no, pero los que no tienen asegurado a mediano plazo la sobrevivencia y el mantenimiento de la familia, van a pasar, o sea, hay en espera una necesidad de solidaridad humana, social, importantísima, importantísima que tiene que inculcarse en la gente porque este es un mal que nos afecta a todos. Y si uno tiene exceso de comida, tiene que compartirla, si le sobra el mueble, ropa, lo que sea, tiene que compartirlo, tiene que hacerlo más equitativo, porque mucha gente queda en la nada, ¿verdad? El sacar las lesiones de una conducta solidaria que por suerte hay algunos ejemplos que se suelen ver en la televisión muy este, alentadores, pero eso tiene que ser casi universal, la conducta la conducta solidaria Bien, Guillermo algo más a modo de, sí. de reflexión final que quieras agregar sí. Yo creo que lo que va a plantear esta que, que plantea un, un tema científico que lo menciono porque como demógrafo lo estudiamos y no nos ponemos de acuerdo pero que la gente sepa los, los oyentes, los amables oyentes los escuchas, los inquietos que hay que hacerse una pregunta ¿cuánta gente puede soportar el planeta Tierra? y esa pregunta se viene haciendo lo que yo les digo es que a finales del siglo XX, se suponía que el máximo de población que podía sostener la Tierra era de unos 4.500 millones. Estoy hablando de 1996, por ahí. Uh -huh. Ahora la cifra se ha llevado a 7.000 millones. Sí. Y países como China y como India... Están ya uno en 1.600 millones, la India, que tiene más población que China ahora, y 1.400 millones China. Ahí nomás hay 3.000 millones. Entonces, el asunto es, ¿cuál es el límite? No importa las condiciones de consumo, de confort, que uno pueda poseer en, como bienes materiales con los que rodearse que el planeta es una astronave espacial que está poblada por una cantidad que aparentemente excede la capacidad de sostenimiento de esa nave. Y eso entonces son manifestaciones de escasez, de escasez de agua, de exceso de calor de escasez de madera de combustible cada vez se agrede más la naturaleza y el hombre no raciona ¿qué es lo que tiene que suceder en mi modestísimo criterio? liquidar al hombre consumidor y que aparezca en lugar del hombre consumidor se es feliz porque consume mucho y porque tiene mucho y las catedrales de este siglo son los supermercados y los shopping y crear que aparezca el hombre ecológico, el hombre que restablezca por fin una relación armónica con los recursos naturales no renovables. Porque ahí está el secreto, con el modelo de hombre que somos todos nosotros hoy, el hombre consumidor a cual gasta más en energía, el caso más patético que hoy se está estudiando, es el del papel higiénico, nosotros consumimos miles y miles de toneladas de, de, de hectáreas de bosque en papel higiénico que tiene un único fin y que tiene una única industria, entonces eso no puede seguir porque el papel higiénico no existi no existió siempre, sino hace muy poco tiempo y no va a existir porque tiene que desaparecer dentro de muy poco tiempo y como eso que digo eh, son hechos que se tratan hay otros asuntos de consumo que tienen que cambiar la capacidad de consumo del hombre y ese es un desafío enorme para nosotros la generación presente que va a dejar como herencia un planeta devastado y sobre eso no se habla porque hay desde luego muchos intereses. Tenemos que matar al hombre consumidor y generar y recrear al hombre ecológico. Pero el hombre ecológico en la conducta cotidiana de todos, no de algunos tipos o tipas raras que tienen una conducta ecológica que son muy encomiables, sino la comunidad humana del planeta tiene que convertirse en hombres y mujeres con una conducta amistosa, ecológica, de consumir lo que se necesita. Y eso está contra una cantidad de, de prácticas consumistas que son absolutamente nefastas para la convivencia del planeta. Nos quedamos con esa reflexión, Guillermo. Muchas gracias por bueno, este rato, como siempre. un abrazo muy fuerte para ustedes y saludos cordiales a la audiencia. Abrazo, hasta pronto. Hasta pronto.